It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one pride. Magic Jackson. Hey, this is Justin Timberlake.、Hi. No tiene remedio. Que va a cuesta abajo. Lo único que hay que hacer es sonreír para que el mundo sonría contigo. Y llenar el mundo de besos. Kiss me, sexpandolisha. k i s Bueno, te recuerdo nuestro teléfono directo del estudio para que me llames. Y me cuentes lo que quieras por antena. Y sobre todo nos dediques una canción. A quien tú quieras. 606-606-712-658. Con Ricky García. You can stay Pues nos vamos a ir ahora hasta Santander. Ahí está nuestro amigo Marco. Hola, Marco. Hola, buenas. Iba a decir, estaba en un pueblo italiano, pero no, estás en Santander. Sí, aquí más cerquita, más cerquita. Oye, Marco, escúchame, ¿a qué número nos has llamado para salir en el Delication?、Eh, al 934-97490.、Sí. No, no, no. Al、no, no, no, no, 606-712-658.、Ah, sí, 658. <ríe> ¿Cero seis? toma 06, nota. No sé, sí. Seis cero seis, toma nota, querido. 6 s 6 7 1 2 6 5 8 ¿sí? siete Venga. Tiene la razón, sí sí, sí, sí, sí. Oye, Marco, tienes el micrófono para ti. ¿Qué canción quieres y a quién se la quieres dedicar? Y oye, al tacto que estamos grabando esto en vídeo para salir luego en las redes. Va, Marco, adelante. Pues se la quiero dedicar a mi madre, Underpressure. Sí.、Eh, under Queen y d a t i d Bowie. Y nada, pues que es la mejor madre que uno pueda desear. Y... s ¿Sí? Y nada, que, que seguro que empieza a mejorar todo pronto. Y que fuerte、pues, y que la quiero, vamos. Lo que, todo lo que sé por qué es una madre. Vamos, de aquí a Roma la quieres, ¿verdad que sí? El doble de camino. <risa> bueno, pues para ti y para tu señora mamá, que se llama. Idoya. Idoya. Pues para ti y para Idoya, este temazo de Bowie. ¿Y quién más? Y a r g e t m e t e o r pressure. Gracias, Marco. A vosotros. Bubba, baba, baba, baba. Watching some good friends when you're living out. o r r It's a mum, it's e a hire. So I attract you, do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. A little mm -hmm. I've had little i fretty got it in to m i n e 606-712-658、llámame ¿eh? es ¿vale? 60 ll esta tarde, el micrófono es tuyo。<ication> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías, querido? Perfecto, perfecto. Bueno, escucha, sí que nos quieres、sí. pedir una canción como muy divertida. ¿Cuál es? Es、eh, de、eh, Fanzine, de p l a g h s on Love, de La Llamada del Amor. La, la Flamada del Amor. ¿Y por qué te gusta esta canción? Amor,、sí. ¿Por qué te gusta esta canción, Matías? No, me ha gustado siempre el t e c n o me ha gustado la música buena.、Ah. Y lo mismo que sea flamenco, que sea c u a l Pero todo lo que sea bueno. Que sí, sí. ¿Tienes, ¿tienes, ¿tienes, ¿tienes, Tienes un oído ecléctico. Además, ha sido de jockey, fíjate. Sí, sí, sí, sí, en Almería. a n d a Mira qué bien. Matías, aquí e s En la i t e a f a quién se l a quieres dedicar esta canción, Matías? Mira, a todas las trabajadoras y trabajadores de asuntos sociales、sí. de aquí de Bailén. Sí. Que, también he estado esta otra mañana en, en la radio de aquí de Bailén también, haciendo、sí. unos comentarios, unos cursos que hemos hecho. A todos ellos, a mi hija de Almería, Marisol Moya Rodríguez. ¿Y qué te voy a decir más? Y a todos los oyentes de Kiss, ¿qué te parece? Por supuesto que sí. Perfecto y muchas gracias. Gracias, Matías. Buen fin de semana. Gracias, a ti igualmente. ¿Qué canción? ¿Te trae recuerdos, verdad que sí? ¡Claro! Es él, el gran Fancy. Marcó una época y lo hizo con canciones como esta: La llama del amor. The Flames of Love. ¿Qué t i p de n m b r e What kind of man am I? I try to walk where I just fell I try to break a sacred spell In your eye, s o u r e I feel the flames of love Sweet death in your arms In a wave of lust for life You touch me so deep I cry out Melting in flames of love ファンスこのテレビは、このテレビは、このテレビは、このテレビは、このテレビは、こののテレビは、このテレビは、このテレビ o このテレビは、このテレビは、このテレビは、このテレビは、こののテレビは、このテレビは、このテレビは、このテレビは、 エイキスエイキスエイキスエイ Invitados, me da a mí que están de ruta para irse a romper corazones. Dedication Day. Y digo digo nuestros próximos invitados porque son Fran y siete colegas más que van a una furgoneta, ¿no, Fran? Hola, buenas tardes. Oye, bajate un, bajate un poquito la radio porque si no vamos a tener aquí un follón increíble. Ahora Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Hombre, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos para Salamanca desde este día de sorteo, desde la Puebla de Río, desde la Puebla de Río, Sevilla. ¡Ole! Oye, pues oye, cuidado con las salmantinas que vienen aquí siete, que vienen con ganas de guerra, a e h que sí, Fran? ¡Oh! Qué, ¡Qué frío vamos a pasar! Y, ¡Qué frío! ¿Y a dónde vais? ¿Qué vais a hacer a Salamanca? Cuéntame. Pues nada, vamos a ir lo típico de karting, de paintball. ¿Qué vamos a hacer Salamanca, Ricardo? ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué <risa> vamos <risa> <risa> ¡Qué b u e n u i n z a l Esto es peor que la furgoneta del equipo A. <risa> ah, no, vamos a ir un poquito, un poquito n a d a m á s lo que nos den. Bueno, hombre, ¿pero qué vais? ¿A una boda o algo así? No, de despedida de portero de nuestro amigo Mariano el Liki. Mariano el Liki. Bueno, Mariano, ¿y tenéis pensado hacerle alguna, vamos a decirlo así, alguna marranada a Mariano? Voy、bueno, a <risa> hacerlo todo haciendo, pero todo queda, todo queda en sorpresa. Todo queda en sorpresa. Ay, ay, ay, la discreción por delante. Venga, <risa> va. Os voy a poner, fíjate, como queríais algo así, rockero y tal, a ver qué os parece esto. Mira. Es una canción de la ley d y light orquestas viene bien nos viene perfecto gracias fran vale venga muchas gracias hasta luego ¡Buen ¡Buen viaje! ¡Buen, buen, buen, buen! <risa> すご Y o f l i n e y su banda. Hold on t i g t r e m e n d o éxito de la Lady e Light Orquestra. 606-712-658 es el teléfono de nuestro Dedication. Ven. Estás en r i c i s c ó m o Con Ricky García. Oh, yeah. I've been watching you. a l a l a l a l a l o n g a l a l a l a l a l o n g l o n g l o n g l o n g l o n g c o m a l a l a l a l a l a l a l a l a Lala Lala l la, o n g l o n g l a Para pasarlo bien y transmitírtelo. Darte energía positiva y ponerte de buen humor con toda esa música que tanto nos gusta. Canciones como esta. Bueno, llega ya Daniel Reloa v que nos va. Hay que divertirse, pero eso sí, ¿eh? siempre con precaución. Que nos va a contar ahora Daniel Reloa v que la incidencia del COVID está subiendo. Y además nos va a hablar del que se ha convertido en el mejor queso del mundo. Llega con Daniel de Loba en el boletín informativo de las 7-6 en Canarias. Y después, más dedication. Esto es Kiss.